Este espacio es presentado por La Nueva Esperanza, primero de mayo y Raúl B. Díaz, sucesores de Isla y Miguel Gancedo Altamiranda. Una visión cristiana de la realidad, con el padre Iván Besich. En este martes 15, continuemos con el tema de la familia. Hemos visto ayer cómo la familia tiene derechos que han sido reconocidos mundialmente de las Naciones Unidas, que por supuesto, como todas las cosas de las Naciones Unidas, se cumplen más o menos, o no se cumplen. Entonces, mirando lo que tendría que ser la familia, lo que marca la ley, el derecho que tienen, los derechos humanos que tienen, mirando la familia actual y comparándola con esos derechos, nos encontramos con cosas que están bien. La familia ha mejorado, ha crecido, y nos encontramos con algunos aspectos de la familia que son muy negativos, muy destructivos. La familia es una de las instituciones que ha experimentado mayor cambio por los impactos sociales, basta pensar en nuestros padres, nuestros abuelos, para comprobar cuánto ha cambiado la familia, y si bien no es igual la situación en todos los países o en todas las zonas, por ejemplo, de la Argentina, podemos señalar algunos aspectos que han influido en ella, en la familia mundial. Pensemos, por ejemplo, que a principios del siglo pasado, la Argentina tenía un poco más de 3 millones, 4 millones de habitantes y el eh, 80% de, los, de las familias vivía en el campo. Y ahora, al comenzar este siglo nuevo, el 82% de los ciudadanos, de las familias, viven en pueblos de más de 2.000 habitantes y, sobre todo, en las megápolis, en las grandes ciudades, en las grandes concentraciones. ¿Cómo ha cambiado esto? La relación de la familia que era patriarcal, que se reunía, eh, que crecía padres, hijos, nietos, con esta otra situación del departamentito, del trabajo distinto. ¿Cuánto ha cambiado? Entonces, el primer problema que tiene la familia es la urbanización, es la situación económica, es el proceso de socialización, la sociedad, como la familia no se puede abastecer, se la va tragando, se la va arrimando. Veamos, dificultades actuales de la familia, una creciente urbanización que lleva a la sociedad rural a una sociedad urbana, y de una familia patriarcal que estaba alrededor del padre, de los abuelos, donde se daban varias generaciones, dos, tres generaciones, a un tipo de familia distinto, mucho más reducido, con responsabilidades más compartidas entre el hombre y la mujer, los dos trabajan, los dos tienen que jugarse, y más dependiente de otros grupos sociales, cada vez la familia depende más de la escuela, de la empresa, del municipio, del estado de las instituciones que eh, los hombres van creando porque necesitan sobrevivir por eso la creciente urbanización ha achicado las familias hace 40 años en el viñedo había 150 familias, 160 eran 800 habitantes En Pichimaguida había más o menos 100 familias, 90 familias eran 450, 400 habitantes. En Anzuategui había 250 familias, había 250 habitantes, 300, y había unas 80, 70, 60, 70, 80 familias. Y en el campo, mucha gente vivía en el campo, llevaba a la maestra. para que le enseñara a sus hijos. Una chica que había terminado séptimo grado, que era inteligente, capaz, era llevada al campo. Bueno, esto entre nosotros ha caído en la urbanización. Río Colorado y La Adela han crecido, sí, por crecimiento vegetativo, porque hay más chicos, pero y porque han venido de otros lugares, gente de, eh, trasladada de otros lugares. Pero, principalmente, ha crecido nuestro pueblo Nuestros barrios han crecido con gente que venía de los pequeños pueblitos, de Pichimahuida, de Juan de Garay, de eh, El Viñedo, de Eugenio del Busto, de Anzuategui, y muchas familias que vivían en el campo, en sus propios campos, o que eran encargados de campos, que al no poder sostenerse, han venido al pueblo. Eh, fíjense cómo la urbanización también ha cambiado la pisonomía de Río Colorado, donde han, en esta época, en esa época había 200 familias ferroviarias, había cuatro bancos con Eh, personal pleno, porque era todo manual y mecanizado, había este, empleados, eh, no tantos, pero había algunos empleados municipales, municip empleados de correo, empleados... Nunca Río Colorado fue una eh, sociedad con muchos empleados públicos, ahora quizás sea el momento culminante, pero de, eh, entonces estaba agua y energía, después vino gas del Estado, YPF, eh, de manera que la urbanización de nuestro pueblo también ha cambiado, se ha urbanizado, se ha juntado el gran contingente de personas, de familias en el pueblo. También, entonces, y esto ha cambiado la fisonomía de la familia, una familia que vive en un departamento, en eh, una casita de pueblo, que no, no puede tener muchos hijos, no puede tener independencia, tiene una gran influencia del medio ambiente, no tiene libertad, porque es influenciada por los medios de comunicación, por el entorno social, eh, y entonces nos volvemos todos medio pareciditos, medio criados a conejero También, además de esta, del problema de urbanización que ha cambiado nuestra familia, está la situación económica. que produce riqueza para algunas familias, ha mejorado la economía, eh, la salud, lo, los medios para la salud, la tecnología, los medios de comunicación, inclusive medios de producción han mejorado, en nuestra zona no tanto, pero en el país han mejorado mucho, entonces se produce mucho más riquezas, pero es que esas riquezas no son repartidas entre todas las familias, porque cada vez hay menos empleo, menos ocupación, y los que ganan son unos poquitos, de manera que hay una inseguridad y una marginalidad social para la mayoría de las familias que al no generarse empleos tienen que emigrar, tienen... que irse al campo, tiene que irse a las ciudades, no al campo, ya no hay casi lugar, pero por allí eh, a plantar cebolla, iban a plantar cebolla, a cosechar fruta, venían de afuera inclusive, pero en realidad la situación económica ha ido eh, eh, disminuyendo la capacidad de vida familiar, de crecimiento familiar. un problema de urbanización, un problema económico, un proceso de socialización, cada vez necesitamos más cosas y solos no las podemos alcanzar, la sociedad moderna nos presenta eh, necesidades que solos no podemos alcanzar, entonces necesitamos del club, necesitamos del hospital, necesitamos de las clínicas, necesitamos de los jardines de infantes, de las escuelas, todos los chicos si hoy día no se esconda, escolarizan y si no pueden acceder a una, eh, a una enseñanza terciaria, universitaria y es peligroso que por allí no tengan un trabajo que puedan mantenerse, entonces las familias eh, ambicionan, se esfuerzan porque sus hijos eh, tengan una buena educación. Me decía la semana pasada en Buenos Aires una señora que ellos primero pagan la, eh, su presupuesto, lo comienzan a aplicar desde el pago de las cuotas que hacen a los colegios eh, por sus tres hijos, primero pagan las cuotas y después de lo que les queda, entonces lo reparten para vivir, para viajar, para vestirse, pero lo esencial para ellos, para esta familia moderna, es la educación de los hijos. Qué notable... Es una familia bien organizada que piensa mucho, que pone prioridad en la vida familiar la educación de sus hijos, la preocupación por el desarrollo de sus hijos, por el futuro de sus hijos. Eh, decimos entonces que el panorama actual de la familia ha cambiado mucho, ha aumentado la urbanización, ha eh, cambiado la situación económica, se ha reducido a un grupo de gente que tiene y a una gran multitud de gente que no alca le alcanza para vivir, eh, se ha socializado mucho la familia porque cada vez se perfecciona más, el mundo se tecnifica más, los medios de comunicación tienen mayor eh, alcance y entonces la familia un poco va perdiendo su autonomía, la vieja familia... que eh, vivía aislada, que vivía co, eh, con algunos que podían estudiar, con el trabajo de cada día, era una familia más quieta, más tradicional, bueno, el mundo la ha cambiado, tenemos que aceptar esto y tenemos que incorporarnos a este nuevo movimiento, pero el ideal sería no perder los valores que tenían aquellas viejas familias. Tendríamos que ver también que... Este fenómeno de la urbanización, este cambio de la economía que no respeta a la familia, esta tendencia a la socialización, la familia no se puede abastecer, por eso necesita de instituciones intermedias, necesita cada vez más del Estado, es más dependiente de las organizaciones estatales. Esto ha traído... Eh, eh, problemas positivos, eh, valores positivos, aportes positivos a la familia y también ha traído aportes negativos. Veamos un poquitito, hoy comencemos diciendo que hay aportes positivos, eh, por ejemplo, hoy día eh, hay una conciencia más viva de la libertad personal y una mayor atención a las relaciones entre los esposos, ya no es un hombre grande que viene y se elige a una muchachita como esposa, ella tenía 14, 15, y 6 años, tenía 30, 30 y pico, no, no. Ahora hay una igualdad entre eh, el esposo y la esposa, y los dos se eligen mutuamente. Hay también una mayor dignidad de la mujer, un mayor respeto por los derechos de la mujer, y a veces esto se pasa de largo, y entonces la dignidad de la mujer termina destruyendo también su función de esposa, de madre. Hay una paternidad en muchos casos, no siempre, pero por lo menos hay un conocimiento mayor de la paternidad responsable. Antes esto se practicaba el padre, era absolutamente responsable. de conseguir el alimento, el, la, los bienes para la vida. La madre era absolutamente responsable de cuidar, de educar a los chicos. Antes había una paternidad responsable real, ahora hay una paternidad responsable declamada. En todos los medios, en todos los derechos, en todas las leyes aparece la paternidad responsable, pero es difícil de cumplirla. También hay aspectos positivos que ha mejorado la educación de los hijos, todo el mundo tiene que estudiar en los países más desarrollados, todo el mundo estudia, tiene oportunidad de estudiar. Eh, nosotros tenemos graves dramas, tenemos más de 500.000 chicos que no concurren a las escuelas y algunos que concurren a la escuela, me decía una vicedirectora eh, aquí de Buenos Aires, de de la parte de la matanza la vicedirectora de una escuela primaria con 1200 alumnos que la mayoría de los chicos comen cuando entran comen a media tarde y se llevan la comida al salir de, en cuatro horas que están en la escuela comen tres veces, porque las bolsitas que se llevan a la casa, que suelen ser una mandarina y alguna cosita, eh, algún sándwich, y se lo comen antes de llegar a la casa, cuando antes de salir de la escuela, cuando están saliendo, porque si lo llevan a la casa se lo comen los otros. Entonces vienen a la escuela a comer, de las cuatro horas que están en la escuela, se pasan dos horas comiendo. la educación entonces de los hijos acá ha decaído porque ni siquiera la familia puede abastecer los eh, elementos necesarios para la vida también han mejorado las eh, relaciones entre las familias hay más conexión, hay más llegada aunque sea por internet pero la gente no está tan aislada como antes y también la responsabilidad de la familia en la construcción de una sociedad más justa hay mucha gente que se compromete con la cooperadora, con el hospital, que se compromete con la escuela, que se compromete con la catequesis, hay mucha gente que se ha socializado, que antes estaba más aislada. Y finalmente se ha mejorado la misión de la familia en la iglesia, ahora el centro de la iglesia, de la vida de la iglesia, es precisamente la familia. No todo es malo, de estos problemas de la urbanización, del drama económico, del proceso de socialización, también hay algunas cosas buenas y otras que no son tan buenas y que veremos mañana.